En el año 1994, ¿Usted te acuerdas que se hacía ensayo antes de grabar? Claro, claro. En aquellos tiempos, claro, claro. me llamó a la época se los juntábamos con el infantil en la mano. Ahora yo, ahora te lo puedo José, José, ¡José! ¡Ah, José Esteves! Señor, el aplauso para José que se sienta. ¡Y agudio para José! ¡Felicidades! Oye, José... Yo hago lo que te voy a cantar. Bien. Bien, Let's Oh, oh, oh. they say. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Ahora Yo creo que es tiempo de poderte preguntar ¿Pa' qué carajos me mandaste tu whatsapp? Si tú eres bipolar ¿Quieres que sea un ciego que no vea El pitufo de tu aldea auxiliar de tus locuras? Al que tú llamas cuando te